de la delegación de ANSES y por suerte vamos a tener una palabra oficial que ayer también andábamos buscando por otros temas, pero hoy el tema que se impone es esta cuestión de este trabajador echado de ANSES. Vamos a hablar unos minutos con Brenda Alonso, que es la titular de ANSES de la delegación local, para que nos cuente eh, cuál es la situación y cómo ha afectado esto en los trabajadores y también en los, este, en los jefes esta decisión que han tomado de echar a un trabajador de casi 30 años de servicio. Buen día, Brenda. Hola, buen día, ¿cómo están? Eh, sí, mira, eh, en relación a este tema, eh, lo primero que te quería aclarar, uh -huh. eh, más allá de lo doloroso y de, y de lo triste que resulta siempre la desvinculación de un trabajador eh, en lo personal, eh, simplemente me, me, me corresponde aclarar que esto no se debe a una política de despidos uh -huh. o a un despido encausado.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 Hubo una investigación sumarial llevada adelante conforme las reglas eh, del ANSES eh, para una investigación en sumario y como resultado de la misma, lamentablemente hoy este, tenemos esta noticia. Uh -huh. eh, pero no existe una política de despidos hoy en ANSES. Y lo que dicen eh, desde el gremio es que él no tuvo la oportunidad de defenderse. ¿Ustedes qué saben? Mira, eh, a mí no me corresponde tener una intervención eh, directa en lo que es la instrucción del sumario, porque ANSES a nivel central en Buenos Aires tiene una dirección, un, un, una parte de su organización central eh, dedicada exclusivamente a, a llevar adelante los sumarios. Eh, hasta donde yo tengo entendido, eh, él tuvo todas sus instancias de defensa y, y, y por lo que yo tuve contacto con él, eh, entiendo que las ejerció pero no es de mi competencia hablar de eso, ¿está? porque yo no soy parte de, de la dirección de sumarios como para tener un conocimiento cabal de qué es lo que consta o no consta en el mismo. Yo bueno, preguntarle, ¿hay alguna otro trabajador o trabajadora en esta situación de esta, de este, de esta persona echada con algún sumario? Eh, es, ese tema preferiría eh, no, no, no tocarlo porque hay... Diferentes situaciones, con diferentes orientaciones, con, con el, eventualmente diferentes resultados, por eso no, no... Son situaciones personales de los trabajadores, uh -huh. esto es lo que yo quiero aclarar, son, son situaciones personales, son situaciones eventualmente que existieran puntuales. Uh -huh. No hay una política de despidos hoy en ANSES, no hay una lista de despedidos en ANSES Santa Rosa o de hipotéticos despedidos, no existe. Lo único que lamentablemente estamos teniendo que atravesar es este despedido que al día de hoy es con una causa que resulta de un sumario, nada más que eso. Eh, hablemos de otro tema que por lo menos es el tema de ayer que tiene que ver con esta, esta quita de este, de este beneficio del Plus Patagónico a algunos este, jubilados nacionales que por supuesto que viven aquí en la provincia de La Pampa. ¿Cuál es la situación real esta, de esta situación? Bueno, sí, esto es un, un rumor que se ha empezado a generar, creo yo, en la calle y que después trepó a las redes y, uh -huh. y trepó a los medios como noticia y la verdad es que no existe tal baja eh, del, de la zona, del beneficio de zona patagónica o el plus por zona patagónica. El plus por zona patagónica está creado por ley, es un beneficio que le corresponde por ley a todos aquellos que residen efectivamente en las provincias de la región patagónica, todos nuestros jubilados y pensionados de la provincia de La Pampa tienen acceso a este 40% adicional sobre su haber básico, este, y no existe eh, una derogación legal del sistema ni una baja genérica de beneficios. Solamente estamos trabajando desde junio del año pasado en una actualización y relevamiento de documentación que tiene que ver con la acreditación del domicilio real y efectivo en la provincia de La Pampa. Entonces las personas, nuestros jubilados, nuestros pensionados, cuando se acercan al ANSES por cualquier otro trámite que tuvieran que hacer, que puede ser una cam un cambio de boca de pago, cambiar el banco en el que cobran, o cambiar un apoderado, que son los trámites más comunes y corrientes que el jubilado eh, viene a hacer, o también cuando vienen a solicitar un préstamo Argenta, en esos casos nosotros le solicitamos a la persona que nos acerque un segundo comprobante de domicilio, además de su DNI conectado en el cual conste el domicilio en la provincia de La Pampa, le pedimos un, una factura de un servicio, de una tarjeta de crédito, algo que ellos reciban en el mismo domicilio que consta en el DNI. Uh -huh. Esto es un relevamiento de documentación que para nosotros ya es de rutina uh -huh. este, y que evidentemente se ha ido corriendo eh, y, y se ha generado como una necesidad o una obligación de traerlo. No es así, uh -huh. ¿está?, eh, si sí estamos haciendo este relevamiento de documentación, no tiene un plazo específico dentro del cual deba ser hecho, de haber sido así se habría informado desde ANSES a los jubilados o pensionados que trajeran esa documentación en particular. Este, no ha habido ningún comunicado de ANSES en este sentido porque no existe esta política. Aquellos que vengan a hacer otro trámite sí que nos acerquen ese segundo comprobante de domicilio, lo vamos a fotocopiar, lo vamos a agregar a sus legajos virtuales. Bien. Pero no eh, estamos en este momento eh, teniendo ninguna medida eh, que implique la baja del beneficio porque no se haya traído ese comprobante. No hay ningún jubilado que le haya, haya dejado de percibir ese beneficio. No por esta razón, Ajá. no por esta razón del, del segundo comprobante de domicilio. Bien. Lógicamente, por ser un sistema o un beneficio excepcional, sí, la zona... Sí, sí está sujeta a controles permanentes. Uh -huh. el, el sistema informático mismo evalúa permanentemente la documentación que tiene cargada respecto de cada jubilado, cada pensionado, uh -huh. tendiendo a acreditar que aquellos que lo cobran sean quienes efectivamente residan uh -huh. en la zona patagónica, en nuestro caso en la provincia de La Pampa. ¿Cierto? Tratamos de evitar... Eh, que gente que no reside en la provincia de La Pampa y que de alguna manera trata de fraguar su domicilio para uh -huh. decir que vive en la provincia de La Pampa y aunque les parezca increíble, nos sucede, uh -huh. este, uh -huh. hay casos. Uh -huh. Entonces, el sistema revalúa permanentemente eh, la documentación con la que contamos para eh, que quienes perciban el beneficio sean nuestros jubilados y pensionados de zona patagónica. Uh -huh. En el caso puntual que me corresponde, nuestros jubilados y pensionados pampeanos, bien. y no aquellos que, pretendiendo ser pampeanos, residen en otras provincias que no están beneficiadas con este plus. Hay en, casos, el marco, en el marco de esa evaluación, que además se hace por sistema informático, bien. se han detectado algunos casos, algunos casos han sido correctos, y hay otros casos que el sistema, digamos, que interpreta algún dato de manera errónea. Uh -huh. Y entonces se ha producido, en, en La Pampa son mínimos, pero se ha producido alguna baja incorrecta en uh -huh. casos puntuales y mínimos, uh -huh. y por esta interpretación eh, de datos que por ahí el sistema, como todo sistema, puede fallar. Uh -huh. Para aquellos casos que hayan visto afectado su beneficio, que concurran con su DNI y con su segundo comprobante de domicilio al ANSES, y estamos para atenderlos, y con un trámite sencillo, si la zona le corresponde, uh -huh. si son personas que efectivamente se domicilian en la provincia de La Pampa, la zona se rehabilita. Uh -huh. Le preguntaba por qué ayer, por lo menos pudimos hablar con algunos de los beneficiarios que se enteraban en ese día, ayer cuando venían a preguntar, que tenían que traer ese segundo papel o esa segunda certificación de domicilio. Digo, todo este trabajo de casi un año este, no terminó de hacerse. No, no, es que funciona de esa manera. La circular con la que nosotros trabajamos nos dice que cuando el jubilado concurre a la UDAI a hacer otro trámite, en ese momento le informamos que nos acerque el segundo comprobante de domicilio. ¿Está? Justamente que, que se trabajó de esta manera para no generar eh, esto que en definitiva se terminó generando, que es esta cosa de esta distorsión de, uy, tenemos que salir corriendo a llevar al ANSES este segundo comprobante. No, es eh, justamente la mecánica de trabajo es esta. Cuando el jubilado o el pensionado concurre al ANSES o se acerca a algún punto de contacto o alguna de las oficinas que tenemos en las localidades, se le informa que cuando pueda acerque este segundo comprobante de domicilio. Esa es la forma en la que estamos trabajando justamente. Sí. Y no, eh, el hecho de que no lo hayan traído ahora o que no hayan venido a ANSES hasta ahora y por ende no se ha enterado, no implica de ninguna manera que se les vaya a dar de baja el beneficio de zona. Sí. Que quede claro, todos los jubilados y pensionados que residen efectivamente en la provincia de La Pampa y que tienen su boca de pago, es decir, que cobran en un banco o en una sucursal de correo de la provincia de La Pampa, que se queden tranquilos que no vengan a hacer cola con el frío a las 7 de la mañana, sí, sí. Este, eh, que no se sacrifiquen porque no tienen por qué salir corriendo, no es necesario, su beneficio no está en juego. ¿Estamos? Sí, con tranquilidad, cuando haya tiempo, cuando les quede cómodo, cuando puedan, cuando un familiar que se pueda movilizar con más facilidad lo pueda acercar, acerquen la documentación y nosotros se la vamos a recibir como de hecho lo estamos haciendo. Pero no es urgente... Y no está en juego su beneficio de zona porque todavía no se hubieran enterado, no les hubiera llegado esta, esta información. Sí, bueno, último tema que también tiene que ver con los servicios. ¿Están adelantando pagos porque el lunes 25 hay un paro? Digamos, ¿cómo se van a manejar con ese, ese tema. Sí, sí, se están adelantando el día viernes. Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. sí, sí eh, eso es ¿Algún que... cronograma tenés como para... No, no, los, los, los beneficios que se hacían efectivo el día lunes se perciben el día viernes. Uh -huh. Se adelantan un día. Eso es. Sí, sí, sí, ya está vigente. Sí, sí. Muchas gracias, Brenda. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, Brenda Alonso, la titular de ANSES de la delegación local, hablando de varios temas, este último que tiene que ver con esta aclaración. De, eh, del servicio o del beneficio del plus patagónico que eh, se había este, filtrado una información de que no estarían cobrándolo los, los eh, jubilados nacionales acá están este, aclarando que ningún jubilado nacional ha dejado de percibir ni va a dejar de percibir ese beneficio lo importante es este trámite de certificación por segunda vez del domicilio para comprobar que el sistema el, para comprobar en el sistema que todo los jubilados eh, nacionales que viven en la provincia de La Pampa estén efectivamente en el lugar para poder percibir este, este beneficio. Perfecto, Mauro. Estaremos en contacto toda la mañana. Cómo no. Hasta luego. Mauro Monteiro, desde las calles de Santa Rosa, en este caso, desde ANSES, donde hablaba de esta cuestión puntual con la titular de ANSES, Brenda Alonso, que además confirmó el despido y de alguna manera justificó el despido del abogado Enrique Marensi que hacía 30 años que trabajaba en esa oficina. Oye, esto va a dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.